Laura Navia, ¿a quién le damos los buenos días? ¿Cómo estás Laura? Buenos días, David. Muy bien. Bueno, bien le cómo andan por ahí? Bien, aquí con este con este día que ya es más primaveral. Ay, sí, sí, un alivio. Un un alivio, alivio realmente se, se va acercando, se va acercando <risa> la primavera Bueno, Laurita, ¿por dónde vamos a andar hoy? Eh, mira, hoy vamos a andar esto hablando de primavera, en realidad, eh Hablando de septiembre, para nosotros es un mes muy especial, porque tiene muchas fechas eh, especiales eh, y, y, y con las cuales nos gusta eh, ejercer el ejercicio de memoria, de, de la reflexión de nuestras luchas. y ¿Por qué? Porque eh, estamos cerca del aniversario de la Noche de los Lápices de esa terrible fecha donde las fuerzas uh -huh. policiales bonaerenses comandadas por Echecolás se llevaron eh, a y asesinaron a jóvenes estudiantes secundarios. Recordemos que tenían entre 16 y 18 años este y, y siempre los vamos a recordar y siempre vamos a tener vigente este compromiso, ¿no? Con, eh, con esta juventud que que que se comprometió tanto y que nos y que nos compromete a nosotros ahora a, a recordarla y a seguir interpelando no como eh, como sociedad eh, a, a ver a nuestros jóvenes eh, también comprometidos en nuevas luchas en poder acompañarles en, en comprender cuáles son las demandas que hacen Eh, de transformación a nuestras sociedades y en ese sentido bueno para nosotros sigue como agrupación sigue siendo un desafío no llegar a, a, las, a las y los jóvenes de hoy a, a través de las escuelas de las charlas de las visitas en el espacio para la memoria no uh -huh. eh, eh, eh, poder poder acercarles parte de esta historia que, que en un momento que durante la dictadura o entre la última dictadura este arremetió con con chicos y chicas de, de esa edad no de los chicos que están estudiando en este momento la secundaria eh, y por otro lado también este mes tenemos también la triste fecha de conmemoración de la de la segunda desaparición de Julio López eh, el 18 y bueno en eso ¿no? seguir eh, exigiendo justicia que también encima lo tiene protagonista a Echecolá este siniestro personaje de, de la dictadura este que bueno que fue protagonista de los peores eh, sucesos de la dictadura no de la como genocía eh, y por otro lado bueno Eh, una buena que tiene que ver con el aniversario de de la entrega que se nos hizo, que se nos hizo los organismos del espacio para la memoria. Recordemos que el 9 de septiembre del 2015, después de muchos años de exigir Eh, que se, que se aplique no la ley de espacios para la memoria de esta reconstrucción necesaria en cada una de las provincias logramos los organismos que fuera entregado el ex de 2 un centro de detención y tortura de más de 500 personas en Mendoza y que hoy ex seguimos exigiendo que nos lo entreguen por completo no como como se habían responsabilizado en ese momento que Eh, cuando fue entregado. Y, y respecto a esto, queríamos invitarlos, a avisarles que el próximo viernes 20 de septiembre va a ser el acto aniversario, eh, donde, bueno, vamos a tener una parte de conmemoración sobre la Noche de los Lápices, que en ese sentido va a estar presente Marta Ungaro, que es la hermana de Horacio Ungaro que es uno de los jóvenes que fue secuestrado en, en septiembre del 76 en ese, en ese operativo y que también bueno, vamos a tener la alegría enorme, alegría de presentar la biblioteca que que, la, que nosotros los hijos y las hijas por la identidad de la justicia contra el río del silencio estamos hemos recuperado, organizado este y, y puesto allá en funcionamiento para todo público ese espacio que recupera esos libros esas publicaciones y todo ese material de formación de esa generación esa enorme generación de luchadores políticos sociales eh, contra los que arremetió la dictadura y así que bueno ese día vamos a poder recorrer comentar Eh, cómo será su funcionamiento la verdad que es algo que nos da mucha satisfacción porque ha tenido mucho trabajo eh, de horas eh, pero también del corazón no de poder ir eh, viendo uno por uno ese, esos libros sabiendo que estuvieron no que tienen toda una historia atrás y que y que tiene mucho, Eh, también de su historia porque también estuvieron ahí encerrados en el en el ex de dos entonces bueno vamos a conocer ese recorrido que hicieron esos libros para al fin hoy estar en en, en, en biblioteca para poder ir a consultar eh, en esta apuesta que hacemos siempre desde el espacio de que se acerquen las personas las instituciones eh, y que aprovechen las visitas Eh, guiadas por ex detenidos o por compañeras compañeros nuestros de la agrupación que eh, en la que contamos la historia de estos espacios la historia de estas personas que estuvieron encerradas ahí y que y que también y que bueno de la que todavía tenemos mucho que aprender porque el aparato represivo eh, si bien no es el mismo sigue en práctica en eh, Eh, ...muy violenta, sabemos... Eh, ...y que tenemos que estar alertas, ¿no? Así que... ...bueno, eso... ...también va a haber una muestra fotográfica... ...que se llama Expresiones de Lucha y Memoria... ...de Facundo Mulet... ...así que el próximo la próxima semana... ...las, las esperamos, les esperamos a todos... Eh, ...para encontrarnos en este espacio... ...que es de todos... ...y que precisamos... Eh, ...llenarlo de propuestas de pensamientos reflexiones de organización y de esto no de memoria de lo que de dónde venimos eh, para poder seguir proyectando no nuestra historia como pueblo así que les esperamos seguro seguro que sí y a seguir a, apropiándose de este espacio sí, sí. que tiene tanta historia tanta lucha bueno la, la importancia también de de la biblioteca no de ser de seguir recuperando de Eh, eh, las historias, de seguir recuperando los relatos, de seguir recuperando los libros y también sí. de seguir recuperando eh, este espacio que tiene consonancia con la lucha de, de, de muchos de muchos años y bueno, y que son un faro en este tiempo, ¿no? Sí, esperamos que sí, sí, que que siga creciendo que mm, este compromiso de entregarnos de este espacio para poder denar de demás actividades se cumpla así que Bueno, sí eh, eh, convocamos a todos los sectores sociales a que bueno lo tenemos al espacio el viernes a que pensemos en propuestas para para que ese espacio siga siga colmándose del de, de registro no de esas luchas a través de sus compañeros vivos a través de, de los recuerdos y de y de y de todo el material que haga falta para que podamos seguir aprendiendo de nuestra historia, ¿no? Seguro, seguro que sí. Bueno, y ahí encontrándonos en ese camino. Laura, te agradecemos mucho, como como siempre. Gracias a ustedes, Gaby. Un abrazo enorme desde aquí. Un abrazo. Nos esperamos entonces el viernes a las 19. Dale. El viernes que viernes a las 19. Dale, allí estaremos.